Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, eh, Carolina, eh,、sí. están desarrollando a nivel nacional el primer censo、eh, de profesionales en nutrición.、Eh, a ver, contanos de esta iniciativa. Sí, exactamente. Eh, queríamos eh, tener este espacio de radio、eh, y en otros medios para difundir este primer censo nacional de profesionales de nutrición que se está llevando a cabo desde f a g r á n que es la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Nuclear todos los colegios y asociaciones del país.、Eh, y bueno, este es un formulario que invitamos a los colegas a, a completar.、Eh, el link. Encontrar、eh, la información está en, la, en la, las redes del Colegio de Nutricionistas de l Pampa, en el Insta.、Eh, Carolina, vos sabés que estamos teniendo problemas con, la, con el celular、eh, de señal. No, no, se escucha cortado. ¿Estás ahí? Sí. Sí, í ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Bien.、Eh, decías que en las redes、eh, del Colegio Profesional acá de la Provincia de la Pampa está el formulario para、claro. completar el censo. Te estaba diciendo eso sí.、Eh, sí. A través de las redes、eh, del Instagram del Colegio de Nutricionistas de la Pampa estamos difundiendo este censo también a través de las redes de, de la Federación、eh, Argentina de los d u a d o s en Nutrición y、eh, hay tiempo de completarlo hasta el 15 de julio. Por eso,、eh, bueno, nos van a escuchar hablando sobre este tema unos días más, como para que los colegas se sumen. Somos 175、eh, nutricionistas más o menos en la provincia y,、eh, bueno, queremos que la mayoría complete su formulario, si no todos, ¿verdad? Claro.、Eh, Carolina, ¿y, y, ¿y cuál, ¿qué y objetivo tiene el, el,、claro. el, el censo? A ver. Eso te iba a decir. El objetivo de este censo es producir información sobre la distribución territorial, las características demográficas y laborales. Socioeconómicas y de formación de los profesionales de nutrición. Por, es decir, que、eh, o sea, va a permitir conocer cuántos profesionales hay en el país, dónde trabajan, dónde residen, en qué áreas de desempeño ejercen la profesión, en qué condiciones de trabajo lo hacen en cuanto a salario y carga horaria.、Uh -huh. Y además, bueno, va a permitir comparar la necesidad de, de profesionales y la densidad poblacional、uh -huh. en el país, ¿no? En su censo nacional. Sí, Cada. Sí. Cada entidad provincial digamos, lo difunde en su ámbito y bueno,、eh, se espera llegar a, a censar a, a todos los nutricionistas del país como para tener conocimiento sobre esto que te acabo de comentar.、Yes. Es un desafío y un enorme compromiso que, bueno, que nos permitiría conocer la realidad actual y las condiciones laborales de los profesionales. Esto va a facilitar la toma de decisiones en la gestión, tanto de la federación como de las entidades、eh, provinciales. Y recién mencionabas que más o menos、eh, que son 175 acá en la provincia de La Pampa que tienen registrados sí, ustedes. Eso te decía, están matriculados aproximadamente, no sé si exacto 175,、mm. pero bueno, alrededor de ese número. Y llevábamos hasta ahora 50, aproximadamente 50 encuestas.、Ah. 50、eh, colegas se censaron, digamos.、Claro. Y, y, Así que por eso necesitamos a, a que se sumen y lo hagan. Sí. Sí. ¿Y, ¿y en, qué ámbito,、sí. en qué ámbito se desarrollan? Acá, digo, ¿En el público? ¿En el privado? ¿En, en qué lugares eh, eh, trabajan? En, en los dos. En、ah. los dos. Acá、ah. este, en el sistema público hay varias, varios colegas. Este, bueno, no son muchos. La mayoría que trabaja en el privado.、Ah. Pero bueno, también las oportunidades laborales en la provincia a veces son escasas o, o, o habría que buscar otras. Este, Eh, otros nichos, digamos, no solamente el consultorio o el Estado,、ah. el Estado en cuanto a, a los ministerios o al hospital, por, por ejemplo. ¿Y, por, por ejemplo, esos nichos cuáles serían ¿Que, que, que, que vos ves que se explotan en otras provincias、eh, y, y no acá en la provincia de La Pampa? Sí, quizás、eh, tener más intervención en, en los municipios.、Ah. Este, eh, bueno, acá no hay. Muchas empresas, pero sí, alguna empresa de alimentos hay también.、Sí. Es un rubro donde se puede incorporar. Que s o n los medios también, en, la, en los medios de comunicación también sería importante. Claro. Bueno, hay otras, este, ya te digo, otras fuentes laborales que se podrían explotar. Hay que, hay que contactarse e investigar. La investigación también es un, un ámbito para trabajar. Sí, estoy pensando bueno, en, en instituciones. Poco desarrollado. Claro, estoy pensando en instituciones deportivas también. También, seguro, sí, sí, sí. Comedores que, bueno, hay obviamente que de, de los comedores que dependen de, de educación o de desarrollo social o, o este, del municipio, bueno, también deberían tener ahí、eh, participación activa los profesionales de nutrición. Claro. Eh, eh, bueno, lo importante. Sí. No, no, no, no de, de, completada. Lo importante que quería transmitir para、sí. cerrar es que、um, el tiempo para completarlo es hasta el 15 de julio.、Eh, quedan varios días todavía. Es un formulario, bueno, no es muy corto,、no、llevará 20 minutos más o menos completarlo. Es importante que los colegas lo completen hasta el final, una vez que, que, que lo abren, que lo completen hasta el final. Y bueno, los datos son este, confidenciales, es anónimo. Y, y bueno, luego se compartirían los resultados que, que tienen que ver con esto que te comentaba al principio, de conocer un poco la realidad y ver este, cómo podemos avanzar、eh, en nuestra disciplina en cuanto a las necesidades reales del colectivo profesional. Claro, bien. Eh, eh, cuando ustedes ven,、eh, te cambio de tema, mira, cuando ustedes sí, ven que en,、sí. en los medios se difunde mucho, o en las redes sobre todo,、eh, sí. esas dietas、eh, que, que, bueno, que, que, sí. este, que son mágicas,、eh, ¿qué、sí, sí, sí. eh, mirada tienen desde el.? Y la verdad que todo influencer que habla, en, que expone, que escribe, que difunde a través de las redes y que no es profesional o idóneo, digamos, para una temática, se c o n s i d e r a intrusismo profesional, o sea, que hable de nutrición o de cualquier otra temática, ¿no? Sí.、Eh, todas, o sea, hay un problema generalizado en, en, en todas las profesiones, prácticamente el intrusismo profesional, y es un tema que se está trabajando en las entidades.、Uh -huh. eh, hay mucha publicidad, yo he escuchado、eh, en la radio o en algún medio de otros colegios que publicitan que, que bueno, se contrata un profesional matriculado para tal o cual trabajo. Claro. Sí. Eh, sí, la verdad que es un tema importante que está cada vez más expandido y, y con el cual es difícil、eh, luchar porque la, las reglas, las normas legales, digamos, para, para las cuestiones virtuales, como que no están muy, muy desarrolladas todavía en、sí. nuestro país. Claro, pero que、eh, bueno, hay preocupación de parte de ustedes de sí, esto. Sí, sí, sí, tratamos sí. de hacer algunas intervenciones en la medida que se puede, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía, campaña en los medios. Alertando a la población de que si necesitan información en nutrición, bueno, acudan a un profesional nutricionista matriculado que es el profesional i d ó n e o para el tema, no a un influencer que, que escribe algo en las redes contando、claro. su experiencia, porque eso también es grave. Generalmente se、si、cuenta la experiencia, a mí me dio resultado tal dieta, ¿no? sí. alguna persona que ponga eso y en realidad,、eh, bueno, a ella le dio resultado, pero no quiere decir que sea、eh, lo recomendable para todos.、Claro. Entonces, bueno, por eso es importante. Acudir a profesiones de Idoño. Bien, bien, Carolina. Entonces,、eh, primer censo nacional de profesiones de nutrición.、Eh, ¿Las redes、sí. del colegio cuáles son?、Eh, recién decía del Instagram.、Mmm, ¿Te acordás? No te sé. No, no ¿Te No, sé bueno, decir pero, exactamente? Pero si lo buscas, pero bueno, s、si、s c a p r o b u e si lo buscan, colegio、sí. de nutricionistas de la Pampa aparece. Sí, claro. Sí. Bien, bien. Y, y ahí y está. Ahí... El formulario. Publicamos, sí, publicamos periódicamente el, bueno, las placas, los flyers y, la, y el link, digamos, para acceder al formulario. Bien. Así que ahí lo van a encontrar. Bien.、Eh, bien, Carolina, no sé si quedó algo que nos quieras completar, decir, si no, no gracias. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n a s o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n Actuales y fidedignos. Claro. ¿eh? Bien. Bueno, Nada que... más, y agradecerles el espacio porque b、bueno, u está n o e bueno、eh, poder difundir en, en todo, por todos los medios, sí, o sea, por las redes, por la radio, por, sí, por, sí. Lo, por los medios que se nos presenten.、Bueno. Gracias. Bueno, que tengas buen día, Carolina. Gracias a vos. Igualmente para ustedes.、Bien. Hasta luego.